Radio Marca Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este viernes 22 de mayo, estamos ante las puertas de un fin de semana en el que las temperaturas nos invitan a acudir a las playas pero hay que ser prudentes porque los datos, aunque siguen siendo buenos, se registran nuevos casos positivos también aquí en los departamentos de salud de Elche, donde en los últimos días se han contabilizado 16 nuevos casos 9 en el departamento del hospital general y 7 en el del Vinalopo ...y ningún fallecido... ...la consellera destacó ayer en rueda de prensa... ...que nueve de cada diez pruebas PCR... ...han dado un negativo... ...también ayer en rueda de prensa... ...se avanzó un nuevo ensayo clínico... ...que están probando en los hospitales valencianos... ...para ayudar a los pacientes con COVID... ...que no pueden generar por sí solos anticuerpos... ...a superar esta enfermedad. Consiste en inyectarles plasmas con anticuerpos... ...de otros pacientes que han superado la enfermedad... ...según explicó ayer el responsable... ...de la Unidad de Enfermedades Infecciosas... ...del Hospital La Fe de Valencia, Miguel Salaver. La manera natural de que el paciente... ...venza la infección viral, que es creando anticuerpos... ...es una carrera entre el virus... ...que se quiere multiplicar, replicar más... Y y bien con sus efectos directos e indirectos antiinflamatorios, lesionar los órganos del paciente, más allá incluso del pulmón, y la carrera en crear una inmunidad, sobre todo una inmunidad humoral con anticuerpos, a poder ser IgG, neutralizantes, bloqueantes, efectivos, que contrarresten al virus. En esta carrera, si el paciente no puede ganarla, le hemos de ayudar, y la manera de darle un empujón es con la infusión de estos anticuerpos, estos plasmas con muchos anticuerpos, con un suero realmente hiperinmune de convalescientes que han sobrevivido o han llevado la enfermedad de otra manera y pueden haber hecho de donantes de estos plasmas hiperinmunes muy efectivos en bloquear el virus. Y esto es lo que subyace en definitiva aquí en... Pues sí, la consellera Ana Barcelona, en esa misma rueda de prensa, anunció además que ya están trabajando para abrir las playas antes de llegar a la fase 3, debido a las altas temperaturas que se avecinan. que es que vamos a remitir el protocolo que nosotros estamos trabajando para que se vea la seguridad de cómo vamos a organizar en el momento que se nos conceda la apertura de las playas. La apertura de las playas está prevista para la tercera fase y nosotros queremos que se adelante a la segunda, pero eso ya lo hemos transmitido al Ministerio. Lo que vamos a remitir ahora es el protocolo, porque se ha trabajado muchísimo eh, con todos los actores, con turismo, ...precisamente para que eh, trasladar de, de, del control y del protocolo que quiere establecer la, la, la, la Generalitat Valenciana... ...para que las playas sean seguras. Pues es al menos un gran alivio, así que con el deseo de ver pronto la posibilidad de disfrutar en nuestras playas... ...comenzamos hoy el programa.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 Nog así als die, pensando en Eva Maria. Pensando si ella me quiere, si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva denk se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Wat moet ik doen Eva Maria zegt? Wat moet ik doen Eva Maria Eva Maria el sol en la playa. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de raya. Con su de piel y su Ella va a María se fue buscando el sol en la playa, Eva María se fue buscando el sol, en la lleva una maleta de piel y su divinity. Tele Elche Radio Marca 101.4 La radio de Elche, comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 ...con Rosemary Alonso. Ya saben ustedes que hemos entrado... ...en la quinta prórroga del estado de alarma en el país... ...y a lo largo de estos más de dos meses de confinamiento... ...hemos comprobado como casi todos los días... ...se han ido aprobando resoluciones, órdenes ministeriales... ...o reales decretos para gestionar esta crisis sanitaria... ...del COVID-19 y paliar su impacto económico y social... Ante tal avalancha de normativas, queremos saber si la democracia también ha quedado en cuarentena por el COVID-19. Y para responder a esta cuestión, hoy contamos con el decano del Colegio de Abogados de Ilche, Vicente Pascual. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmania. Pues nos gustaría saber, desde el punto de vista legislativo, si este Gobierno central se ha aprovechado de esta situación para reducir más de lo imprescindiblemente necesario nuestros derechos y libertades, y libertades tal y como critican pues, los grupos conservadores de la oposición parlamentaria. Bien, yo no quisiera entrar en, en, el debate, en el debate político porque no me corresponde. Lo que sí que puedo dar, lógicamente, es una opinión jurídica a nuestra Constitución, garantiza una serie de derechos eh, fundamentales que tienen una enorme potencia en el sistema legislativo y que solamente pueden ser restringidos mediante vías perfectamente previstas en la Constitución y que además escapan de las manos del Poder Ejecutivo y que se residencian, se hacen depender del de, eh, Poder Legislativo del Congreso de los Diputados Eso es el estado de alarma y todos hemos podido ver por televisión en sesiones emitidas en directo que no es el gobierno quien decide el estado de alarma, quien decide el estado de alarma es el Congreso de los Diputados, con lo cual el, el gobierno se limita a proponer y es el Congreso el que el que decide como representante de la soberanía nacional eh, en una forma, si me permites el paralelismo, eh, digamos análoga a lo que ocurrió en su día con el artículo 155 para Cataluña, que tampoco lo decidió el Gobierno del presidente Rajoy, lo decidió el Senado. En definitiva, eh, nuestra Constitución es muy garantista y nuestra Constitución no permite que el Poder Ejecutivo, que el Gobierno haga lo que, dicho vulgarmente, haga lo que le dé la gana, eh, sino que cada vez que se va a producir una restricción de, de derechos fundamentales, eso tiene que pasar por, por el Congreso, o por el Senado, por por la representación de la, de la soberanía nacional. Pero, eh, vale, no ha hecho lo que le ha dado la gana. ¿Eso significa que ha tenido un control parlamentario todas las resoluciones, órdenes y reales decretos que se han aprobado? ¿Han sido no, transparentes o eso es, no, eso, lo, es, es, eso es otra cosa? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Una cosa es la restricción de, de derechos que la Constitución exige que pase por, por, la, soberanía, por la soberanía nacional, por el Congreso, Y cuestión distinta son eh, las posibilidades de dictar decretos o decretos leyes por parte de, del Gobierno, que después, eh, si tienen rango de ley, eh, necesitan ser convalidados en determinado plazo por el Congreso. Y, nuevamente, esa convalidación depende de, del Congreso de los Diputados y, si el Congreso no los convalida, esos decretos leyes decaen, con lo cual… No hay tampoco mayor, eh, entiendo yo, eh, mayor problema. Eh. Cuestión distinta es el, el debate político en el que, que yo no debo entrar y, lógicamente, pues, si hay. El grupo parlamentario, Ni le voy a hacer entrar en ese claro, debate no. político. Ha habido muchas. Y, y, si, y si me permites, voy incluso a arriesgar una opinión más. Yo, como ciudadano, eh, quiero que cuando afectan mis derechos fundamentales, eso dependa del Congreso de los Diputados. Y en este sentido, lo que quiero decir es que yo no creo que que restricciones a mis derechos fundamentales deban de ser eh, tocadas por la vía de modificaciones en ninguna ley de sanidad ni nada parecido, sino que las restricciones a mis derechos fundamentales deben de ser acordadas por el Congreso en una declaración de alarma. Y con esto ya entro casi como elefante en cacharrería en el debate de si es, sigue siendo necesaria la declaración del estado de alarma o si podemos conseguir los mismos resultados simplemente tocando algunas leyes como la ley de sanidad. Yo creo que no, yo creo que es imprescindible que, que haya declaración de estado de alarma, creo que ese es la, el sistema que prevé la Constitución y que restringir nuestros derechos fundamentales sin declarar el estado de alarma y sin pasar por el Congreso de los Diputados, como veo que algunas voces reclaman, a mí me parece que eso sí que es contrario a la Constitución. Sí, precisamente durante este estado de alarma se han impuesto más de un millón de multas. Pero vamos a Elche, porque, porque hace unos días el concejal de Seguridad hacía balance y cuantificaba esas multas en Elche en más de 10.000. Multas que están ya comenzando a tramitarse desde la subdelegación del Gobierno, como decano del Colegio de Abogados. ¿Estas multas se pueden o se deben pagar? A ver... Eh todas las multas o se pagan o se recurren. Eh, en, en un Estado de Derecho no hay, otra, no hay otra alternativa. Lo que no tiene ningún sentido es encogerse de hombros, eh, adoptar una posición pasiva y dejar que la multa quiera firmeza y que al final nos la acaben reclamando por vía ejecutiva y un buen día nos encontramos que nos ha desaparecido el dinero de nuestra cuenta bancaria. Eso, eso no tiene, eso es una insensatez, eso no tiene ningún sentido. Quien haya sido a quien le haya sido comunicada una multa, ahora por infracción de estas reglas del de estado de, de confinamiento, pero igual que antes por un exceso de velocidad o por, por, por cualquier otro motivo, pues si está conforme con la multa que le han puesto, se aguanta y la paga, y si no está conforme, la recurre, o sea que, que ese, es el, ese es el planteamiento más, claro. más razonable. Ese es ¿Claro? el mensaje. Hay que recurrir claro. las multas. ¿Se puede ganar el recurso de esas multas? A ver, yo no digo que hay que recurrir las multas, yo digo que cada uno sabrá lo que ha hecho y cada uno sabrá si efectivamente su conducta eh, encaja dentro de algún tipo de, de previsión sancionadora y si él no lo tiene claro, pues porque no es jurista, pues le pregunta a su abogado y su abogado a la vista del caso concreto, yo sé que esto no, no es una cosa que agrade a la opinión pública ni en los medios de comunicación, pero es que no se puede dar una regla general. Cada, cada multa y cada caso es un mundo específico, simular, y hay que ver qué es lo que se ha hecho con todas sus circunstancias y entonces pues será procedente o improcedente eh, la multa. Quien, quien entienda por consejo de su abogado que esa multa es inadecuada, pues lógicamente parece que lo razonable será recurrirla. Quien entienda con consejo a su abogado que la multa está bien puesta, pues lo razonable es pagarla y, y acabar con esa historia. ¿eh? Eh, eh, no sé si ya han empezado en el Colegio de Abogados a, a, a entrar conflictos o entrar eh, más trámites relacionados con, con esta situación de, de pandemia. Eh, ¿Cuáles son los conflictos, precisamente, que se están tramitando en estos momentos? A ver, hasta donde yo he conocido eh, esta época de, de pandemia ha, sido, ha supuesto en el ámbito de la jurisdicción penal, que, que entiendo que es el que ahora nos estamos refiriendo, a una reducción muy sustancial de, de todo lo que ha sido detención de personas, porque la gente ha estado confinada, no, no han habido, ha habido una reducción, entiendo yo, de las, de, de las actividades delictivas, ha habido una reducción de los detenidos, ha habido una reducción de los accidentes de tráfico, eh, ha habido reducción, la vida se ha, ha ido languideciendo y lógicamente pues, no han ido ocurriendo estas cosas. ¿Dónde se ha producido la mayor incidencia jurídica? Bueno, pues hemos tenido los problemas famosos de los exces en, en el ámbito laboral, también el confinamiento y, y esa obligación de estar viéndonos las caras durante muchas horas en, dentro de las casas, pues eso ha dado también lugar a problemas de convivencia e incluso de violencia de género. Eh, quizás en eso, en ese ámbito sea donde donde más se, se ha visto en, en estas fechas se han planteado también problemas con, con los regímenes de visitas, con la continuidad de los regímenes de visitas eh, y de guardia y custodia de, de las parejas que tenían ya una sentencia firme, pero que con motivo del confinamiento pues, surgieron las dudas de, de si los niños se podían trasladar, no se podían trasladar, surgieron además opiniones distintas de diferentes juzgados de familia en diferentes ciudades de España, eso fue fue objeto de controversia en los primeros tiempos de la pandemia. Pero bueno, nos hemos enfrentado a problemas nuevos y en medio de todo esto pues, hemos estado con unas con declaraciones de detenidos por videoconferencia, de víctimas de violencia de género por videoconferencia y ahora pues, nos estamos preparando para los juicios por videoconferencia en algunos supuestos muy concretos porque… Eh, la videoconferencia al final no es la solución para todo, aunque sí que es la solución para casos concretos. ¿Han contado con el Colegio de Abogados precisamente para adaptar los juzgados de Eche a la nueva normalidad? La, la adaptación de los juzgados eh, no depende de nosotros. Eh, sí que ese tema se trata en la Comisión Autonómica y en la Comisión Provincial de Seguimiento del COVID en materia de justicia, en la que la, la abogacía está representada. Eh, Lo que nos corresponderá al Colegio de Abogados será, dentro de los recintos que, que gestionamos, que son dos, la sede del Colegio de Abogados en la Ciudad de la Justicia y el Servicio de Orientación Jurídica, el SOG también en la Ciudad de la Justicia, pues ahí eh, habrán unas medidas de seguridad que serán, digamos, demostrado hacia afuera, que después las está poniendo la consellería, y hay otras medidas de protección en el interior de esos recintos que, que corren de cuenta del Colegio de Abogados. Estamos, ¿Eh? estamos en ello, ¿eh? ¿Cómo está eh, precisamente la reanudación de la actividad en, el Palacio de Justicia, en la Ciudad de la Justicia? ¿Cómo se está produciendo? Pues está apenas, apenas se está produciendo. ¿eh? En este momento, hasta donde alcanza mi conocimiento, la Ciudad de la Justicia está cerrada al público. Está, en principio, cerrada con carácter general a profesionales. Eh, solamente pueden entrar eh, funcionarios y eh, profesionales concretos que han sido citados y, persona, y público concreto que ha sido citado para una actuación eh, judicial de las calificadas como urgentes dentro del decreto de alarma del 14 de, de marzo. Durante todo este periodo así es como se ha estado funcionando, en los primeros tiempos con una presencia casi testimonial de, de funcionarios judiciales durante casi todo el, el estado de alarma, lo que ha habido en la Ciudad de la Justicia del Che eh, ha sido eh, el juzgado de guardia, que inevitablemente tenía que atender a los detenidos, lógicamente, y respecto del resto de juzgados, eh, una presencia de funcionarios muy, muy, muy muy mínima. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Eso ya se le ha puesto fin? Eh, hace Ahora ya las, las fechas no las tengo en la, en la memoria, pero hace un par de semanas se abrió una cosa que se llama Lexnet, que es un sistema de notificaciones judiciales, y a partir de ahí eh, se ha ido produciendo un plan de desescalada en el que todavía estamos eh, y en el que eh, se van incorporando cada vez más funcionarios a la actividad, y eso los abogados lo notamos, porque a través de Lexnet nos llegan eh, notificaciones de algunas resoluciones judiciales que se, que se van dictando. Todavía no sabemos este proceso cómo va a acabar. Lo que sí que ya se nos ha dicho es que el día 1, es decir, dentro de dos lunes, se reanudarán los plazos administrativos y el día 4 de junio, es decir, dentro de dos jueves, eh, se reanudarán los plazos eh, procesales y eh, los plazos para el ejercicio de acciones. Eso supone eh, regresar en materia de plazos a la plena normalidad para esa fecha pues se supone que, que debe de estar eh, bastante normalizada la actividad judicial dentro de eso que hemos llamado la nueva normalidad. Que es decir, no solamente llevar mascarillas, sino, supongo, que control de, de personas que asisten a determinados recintos, con lo cual pues, entendemos que a la Ciudad de Justicia... El acceso no va a ser libre, como era hasta ahora, sino que el acceso deberá estar justificado. Y Esto es en cuanto a la Ciudad de la Justicia. ¿Y el Colegio de Abogados? ¿Qué protocolo es el que van a seguir ustedes? Porque también ofrecen muchos servicios a los abogados. ¿En qué medida van a cambiar las cosas? Bueno, las cosas cambiaron, cambiaron el primer día. ¿eh? Si, me, si me apuras, cambiaron el día menos dos, porque nosotros, dos días antes del estado de alarma, ya cerramos las instalaciones ante lo que nos parecía la evidencia de que nos venía algo muy serio y, y que teníamos que garantizar la continuidad de funcionamiento de, del colegio y que las medidas de, de protección no podían esperar al estado de alarma. Lo hicimos como medida simplemente de responsabilidad y en esto no fuimos originales. En, en Elche, en la ciudad de Elche, muchas grandes empresas ya, ya sabíamos que estaban haciendo esto y nos limitamos a a copiar a quienes nos parecían que eran los mejores. Eh, durante todo este periodo de tiempo el Colegio de Abogados ha permanecido activo con sus trabajadores eh, teletrabajando. Eh, el colegio ha funcionado, en mi opinión, razonablemente bien. Eh, no solamente eso, sino que la vida interna colegial casi diría que se ha dinamizado porque a través de, de una plataforma de videoconferencias asociada a las cuentas que gratuitamente facilita a los abogados el colegio eh, se han mantenido infinidad de reuniones. Están, ayer mismo por la tarde hubo una conferencia eh, a la que asistieron por videoconferencia 83 abogados, que eso es, un, si fuese físicamente en nuestro salón de actos sería una asistencia muy numerosa. Y nos ha servido para dar, un, para dar un salto tecnológico muy importante en el que estamos empeñados y lo que vamos a hacer es de esta crisis una oportunidad para para aprovechar la necesidad de ponernos al día tecnológicamente y ponernos no solo al día, sino ponernos en, en primera línea, en, en vanguardia. Eh, una vez que sepamos con carácter definitivo cuál es el calendario de reincorporación a la actividad de la Ciudad de la Justicia, que eso yo espero que se conozca pues, posiblemente en el boletín Oficial del Estado de, de mañana o del lunes, eh, nosotros eh, tendremos, lógicamente, que hacer regresar a nuestros trabajadores a la Ciudad de la Justicia, tanto al Servicio de Orientación Jurídica como a la propia sede colegial. Tendremos que organizar en el Colegio de Abogados el retorno al trabajo presencial de nuestros trabajadores. Pero todo esto es un futurible, ¿eh? porque eh, no son decisiones estrictamente nuestras. Nosotros lo que sí que sabemos con plena certeza es que el teletrabajo nos ha funcionado muy bien, que efectivamente... Todo esto ha funcionado y que además el servicio de orientación jurídica ha también seguido funcionando eh, por correo electrónico y eh, por llamadas telefónicas y en este sentido no ha habido ningún problema especial. Tan pronto como el juzgado vuelva a la actividad, eh, los servicios de Colegio de Abogados en la Ciudad de la Justicia volverán inmediatamente al mismo tiempo a la actividad. ¿Temen ustedes que muchos despachos de abogados no puedan abrir sus puertas por precisamente esa reducción que ha habido de, de conflictos durante estos dos meses de confinamiento? Aunque en algunos ámbitos como el laboral, evidentemente, ha habido avalancha de, de trámites como los ERTEs. No es, tanto la, no es tanto la reducción de conflictos, sino el parón judicial. Es la, la parada completa de, del sistema judicial, que a mí me merece una opinión negativa, eh, afecta gravemente al trabajo de abogados y también de procuradores. Eh, nuestra actividad profesional, eh, en una parte muy importante, es actividad judicial, Y la actividad judicial depende de que los funcionarios eh, trabajen. Eh, yo creo que hay una cosa que sí que hoy ya podemos decir. Lo del papel cero era una mentira. La justicia española es una justicia en papel. Todo lo demás eran cuentos de ministros. Y eh, no solamente eso, sino que además eh, el teletrabajo en la justicia española prácticamente no ha existido. Hemos asistido a prácticamente un mes y medio, casi dos meses de, de no estar haciendo realmente nada, excepto eh, las cosas urgentes y el jugado de guardia. Y eso pues, supone un parón completo de la actividad, que los despachos no pueden responder a sus clientes y que los clientes están desesperados porque su proyecto no avanza. Eh, esto no puede volver a pasar. La justicia tenía que haber hecho lo mismo que han hecho la mayoría de empresas y el colegio de abogados, mandar a la gente a casa y seguir todos teletrabajando. Y aquí se mandó a la gente y nadie teletrabajó. Eso, eso no puede ser, eso no se puede volver a repetir. Eh, la pandemia no ha terminado. Simplemente estamos en, parece que en la salida de una primera fase y no será admisible que llegue una segunda o una tercera o vaya usted a saber y que nos pille igual, mandando uh -huh. a la justicia a casa a seguir contemplando cómo pasan las horas. Eso no puede ser. Pues usted me está hablando de un problema que estará generalizado en todo el país. Todos los colegios se han unido a ustedes porque estarán reclamando al Gobierno que invierta en la justicia, que cumplan con esos anuncios del papel cero y de modernizar precisamente el sistema judicial. ¿Es la principal reivindicación de ustedes? Sí, pero esa es una reivindicación eterna. Nosotros miramos a la agencia tributaria y miramos a la seguridad social Que están maravillosamente informatizadas, que funcionan como un reloj, y miramos a la justicia y, y es una justicia arcaica, ¿eh? todavía están los juzgados poniendo grapas a los expedientes de papel. Y cuando te obligan a presentar los documentos por Lexnet mediante sistemas informáticos, después te dicen que lleves lo mismo en papel, porque si no tienen que imprimirlo ellos. Con lo cual, eh, lo del Lexnet al final parece que es una broma de mal gusto. ¿Eh? Necesitamos un, una justicia perfectamente informatizada, necesitamos una cosa que se llama el expediente judicial electrónico, es decir, que cuando un abogado quiera ver sus expedientes, pues acceda a una plataforma judicial con sus claves personales y pueda ver todos sus expedientes judiciales y no tenga que ir al tribunal a, a malgastar su tiempo y a, y a entretener a los funcionarios eh, pidiendo unos, un expediente original y allí pasando hojas y folios y folios. Estamos, desgraciadamente, muy lejos del expediente de justicia electrónica y, mientras no lo tengamos, todo lo que nos, todo lo que nos puedan contar de un color político y de otro serán cuentos. Vicente Pascual, eh, no hay tiempo para más. Eh, me parece que esta reivindicación es la principal, pero sí que me gustaría que nos dijeran, eh, en estos momentos los abogados también tienen sus propias reivindicaciones, ¿no? Eh, ¿Cuáles son? Ya sé que la justicia tiene que modernizarse, se tiene que informatizar, pero ¿hay más reivindicaciones en el sector de la abogacía? A ver, nosotros las reivindicaciones que sistemáticamente hemos mantenido, pero en este momento eh, hay algunas que han surgido con carácter especial. Una de ellas a la que sí que quiero referirme especialmente es el mantenimiento de la planta judicial en todos los partidos judiciales de España y la negativa eh, absoluta a cualquier nuevo intento de provincialización. Eh, yo quiero decir que en, estas, eh, en estos recientes días, tanto el Consejo Valenciano como Colegios de Abogados, como el Consejo General de la Abogacía Española, eh, eh, el Consejo Valenciano a instancia del Colegio del Che y el Consejo General de la Abogacía a instancia de un grupo de, de colegios de abogados de partido entre los que estaba el Colegio Delche, eh, se ha pronunciado por unanimidad, ambos ambos consejos, en contra de algunas voces que se oyen en favor de la provincialización de la planta judicial. Eh, lo que ya pasó hace unos años con los juzgados especiales de cláusula suelo que se instalaron en las capitales de provincia y que sustrajeron de los partidos judiciales el enjuiciamiento de todos los temas hipotecarios, eh, hoy se amenaza con que pueda pasar en otras materias, entre, entre otras, con los concursos de personas físicas para los que ya algunas voces reclaman juzgados provinciales. Nosotros nos oponemos taxativamente a esto, la abogacía se opone taxativamente a esto, y las viejas ideas de la provincialización, de la centralización y del alejamiento de la justicia de los ciudadanos no pierden oportunidad. Y a cuento de eh, una crisis sanitaria, aprovechan para sacar sus viejas, eh, sus viejos planes, sus planes de centralización. Esa es hoy una reclamación desde la abogacía y la otra es que, que la justicia se ponga en marcha cuanto antes. Que no se vuelva a parar, eh, si hubiese una repetición de, de la crisis sanitaria, que no se vuelva a parar la justicia. Y que si no se pueden hacer mmm, algunos juicios porque requieren de la presencia de muchos testigos, de muchos peritos, de muchas personas declarando y eso la, la situación sanitaria a lo mejor eh, no lo permite que sí que se hagan por videoconferencia muchos juicios que hay en los que no existe tanto testigo, en los que a lo mejor no hay ningún testigo, en los que a lo mejor no hay ningún declarante, en los que quizás solamente tienen que estar presentes el juez y los dos abogados, y eso se puede hacer por videoconferencia sin ningún problema. Hay mucho trabajo de ese pendiente de hacer, entonces eh, yo creo que lo que hay que hacer es empezar a, empezar a trabajar en serio y darse cuenta... ...que no son ya los problemas de los abogados... ...es que detrás de cada problema de un abogado... ...está el problema real de un cliente... ...que pide justicia y que no se le da... Es impresionante. Me acabo de decir que la justicia está arcaica, que no está informatizada y, además, eh, pretenden centralizar algunos órganos judiciales que nos ha costado muchísimo tenerlos en Elche. Espero que estén ustedes muy atentos y que se quede eso en un globo sonda. Muchas gracias, Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche. Les queda mucho trabajo para mejorar esta administración de la justicia. Muchas gracias a ti,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 ¿Tienes que pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto, llevamos el coche hasta la ITV y te lo llevamos donde nos digas. Este es el servicio que te ofrecemos para que tu coche esté en las mejores condiciones y tú estés seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. En Juan Agullo Citroën cuidamos de tu coche y de ti. Estamos en Avenida de la Libertad 60.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 En er is een Spaans dat wil leven en leven En er is een Spaans dat wil leven en leven in En een Spanje dat sterft en een andere Spanje dat groeit. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios Españolito que vienes al mundo te guarde Dios Una de las dos Españas, adelante el corazón Españolito que vienes al mundo te guarde Dios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 ...con Rosmar y Alonso. Pasan seis minutos de las nueve y media de la mañana... ...tenemos casi 24 grados de temperatura... ...y aquí en en Radio Marca en el 101.4... ...comenzamos nuestro Rincón de la Cultura... ...y damos la bienvenida como siempre... ...a nuestro compañero Antonio Bazán... ...quien nos va a hablar hoy de las habaneras. Buenos días, Antonio. Buenos días, Rosmaria Alonso. Buenos días a todos los oyentes. Habaneras, un género musical que, aunque naciese en Cuba, en esa isla del Caribe, en la propia Habana, de ahí su nombre, en el siglo XIX, el Mediterráneo ha sabido ganarle la partida, porque en Torrevieja, por ejemplo, muy cerquita de aquí, evidentemente mm. se ha convertido en cuna o en capital mundial de las habaneras, porque... Eh, al fin y al cabo, las habaneras es una mezcla de, de esas culturas, de la cultura indígena de América, ya que nació en el Caribe, de la cultura española, pero también de la cultura africana. Y fíjate, fíjate, ayer lo estábamos hablando, que esas mezclas de culturas, lo que nos ha, ha ofrecido las habaneras, que podemos decir que, que siguen todavía vivas y entre la sal hay... del Mediterráneo y todos los productos que se pueden cultivar en el mundo. Y de hecho, un ejemplo es que si vemos todas las ediciones, que por cierto la de este año no se va a poder celebrar en Torrevieja, pero si vemos ediciones anteriores, hay tantos continentes, están todos los continentes representados en los festivales, que los ganadores, el, por ejemplo el, el del año pasado, fue el ganador fue de un coro de Filipinas. Imagínate. Es decir, que la habanera se ha extendido perfectamente por todo el mundo. Cuando es un canto tan suave, lento, esas 60 pulsaciones por minuto que hace que vaya desarrollándose poco a poco, pues al final casi ese tempo se une al de tu corazón, esa palpitación, y es lo que hace que la sientas, que la sientas, que la sientas. Yo mi, mi contacto con las habaneras, pues me puedo remontar a lo mejor cuando yo estaba en el colegio y escuchaba en algún momento... Porque yo estaba internado en un colegio en Orihuela, en Santo Domingo, que muchos conocerán, ¿no? Bueno, Así de educado ha salido, eh. Antonio? Ay, Dios mío, bueno, salían algunos por la puerta de atrás, tampoco tenía nada que ver. Lo cierto es que mi canción, la que a mí me, me trajo las habaneras, fue Cantinero de Cuba, uh -huh. de Sergio Estíbaliz. Ese uh -huh. fue mi primer contacto con las habaneras. Eh, luego con el tiempo. A través del trabajo, eh, con los, en la década, cuando yo cumplía los 20 años, los 30, mi acercamiento a las habaneras fue más con eh, esas certámenes de Torre Vieja Y ahí las habaneras, bueno, tampoco a mí me decían mucha cosa. Era un, es un género que las oyes, está bien, pero una o dos. A mí no me dice mucho más, a pesar de que le doy toda la importancia que tiene. no Pero cuando de pronto ya empiezo a meterme en el mundo de... de ...al que me he desarrollado mi trabajo... ...como es el de, el de la radio... ...y a informar y a, y a bucear... ...y de pronto descubro la sabanera... ...el aroma y el silicitanos... A partir de ese momento, ¿qué quieres que te diga? ¿no? Eh, la vanera es algo que, bueno, que, que eh, te eh, acompaña, que te emociona, o por lo menos a mí es lo que siempre me ha llegado. Vaya, más adelantado la última vanera que vamos a poner es en este rincón de la, de la cultura, no, porque pero la vanera, cómo no íbamos eh, a hablar. Hemos, de las, de em, las, de no, maromas. desde luego, hemos empezado con Terrevieja, pero nos pilla un poco lejos para los ilicitanos los que somos de aquí, sí. porque aquí las habaneras de Elche son preciosas y de eso vamos a hablar en un segundo. Pero a mí me gustaría, Antonio. Eh, que me dijeras, por ejemplo, la banera ganadora del año pasado de ese festival internacional o mundial fue a tu lado, una, una banera preciosa. Eh, ¿Tienes por ahí la letra? Tengo, tengo por aquí he hecho un pequeño extracto de la letra porque siempre las sabaneras, bueno, siempre a nivel de versos, pero te lo voy a leer, que creo que es, es muy bonita. Me lo verdad. vas a leer y yo de fondo te pongo la banera, la interpretación del coro filipino que ganó vamos a ver los filipinos como cantan las habaneras porque al final cuando hay un grupo y hay una buena dirección y un buen arreglo suena así de bien que tiene esta letra dice me sabe a sal tu pelo y es verde tu mirar me miras y me muero por ser tu respirar tu chispa es lo que quiero para ir contigo al mar me sabe a miel tu boca, y para mí es poco un beso. Si me hablas o me tocas, me nublo, me embeleso. Tu fortaleza de roca me retiene preso. No quiero escapar de ti. No quiero vivir sin verte, porque sería un triste fin haber vivido y perderte. Esta es la letra de esta canción de los filipinos, que bien cantan. Escuchando esta banera a tu lado, Antonio, ¿no te da la impresión de que están hechas precisamente para transmitirnos ese, las ondas del mar? Sí, evidentemente. Ese es, balanceo, de maneras, claro. a ver, eh, ese, ese ritmo de la banera, tú que eres músico, sí, que, bueno, que, que cantas en bueno, una coral. Sí, lo intentamos. Pero que, eh, en el fondo, si viene de donde viene, ¿Dónde claro. se van a inspirar? Pues en el malecón, sentados viendo el mar, ¿no? Y el Mediterráneo, ¿dónde nos vamos a inspirar? También en el mar. Pero las habaneras ilicitanas tienen más, aro, más sabor, tienen aromas, sí. eh, ya lo, lo hemos dicho. Y hay una habanera ilicitana la de la ciudad de las palmeras, que también se inspira, se inspira en ese, a lo mejor, vaivén de las palmas, el, mecidas al viento. El inicio de esa habanera, habanera ilicitana eh, que viene a decir, es este, dice... Es mi tierra, señores, puerta del cielo, con mar y con campos, con hombres, con mujeres, que al compás de habanera abren las puertas de esta su casa, que es la ciudad de las palmeras. Oh. <laughs> Este es el estribillo de la canción Elche, qué misterio que tienes, que es un secreto a voces, quien te conoce siente, Elche, qué misterio que tienes, quien de ti se enamora siempre te quiere. Pues Antonio, en Elche hay personas que han seguido con mucha pasión esto de las habaneras oh. y un ejemplo es Antonio Hernández, que por desgracia se nos fue, se nos marchó en pleno confinamiento, fue enterrado el pasado domingo sin posibilidad de que su ciudad, a la que tanto amaba, no pudiera despedirle de forma multitudinaria como hubiese ocurrido de no sufrir esta pandemia, por ello es justo creo que es justo Antonio sí. abrimos este rincón para rendir homenaje a un hombre sencillo que trabajó para mantener la tradición coral del municipio, fue impulsor de la coral Paseo de Germanías y de otras muchas tantas, muchos grupos de habaneras como el del pan de la Mare de Deu. y el mejor reconocimiento como hemos dicho que le podemos brindar es hablar de sus méritos porque fue uno de los elitanos que trabajó para mantener nuestra tradición coral. Y hay una amiga de esta casa, una compañera y amiga también de esta ciudad, que lo conocía muy bien. Ella es Remesa. Buenos días, Remé. Hola, buenos días. De nuevo contigo, de nuevo contigo. Para otro tema, para hablar de otro tema, eh, me congratula muchísimo el poder hablar de Antonio Hernández. Pues sí, para hablar de otro tema, porque lo del COVID ya está superado, la enfermedad está superada, hay que decir que Remesant es, ha, ha superado la enfermedad junto con su familia y todo negativo, así que ahora adelante. Vamos, Adelante siempre. Vamos a hablar de Antonio Hernández porque, porque lo conocías muy bien, pero antes quieres saludarte también otro de tus amigos. Antonio Baza, muy buenos días, Reme, cariño, ¿cómo estás? <risa> Hola, Antonio. Me alegro mucho escuchar. <risa> y a mí también siempre. Mm. Siempre estar con vosotros. ¿eh? Perfecto, gracias, muchas gracias. Un abrazo sí. muy grande. Te dejo con Rosmar y para hablar de Antonio Hernández, que yo creo que mientras hablemos de los que se van, siempre van a estar con nosotros y creo que es el, lo mejor que podemos hacer por ellos. Pues sí. eh, efectivamente, efectivamente, y dedicarle ese recuerdo a través de este programa creo que es muy merecido. Y como de, decía Ross, ah, se ha marchado en un momento en el que estamos todos, pues fíjate en qué, en qué situación, y, y ese des, esa despedida multitudinaria que a buen seguro hubiera tenido, pues no se ha producido. Él, desde luego, no se ha ido por el coronavirus. Él tenía estaba padeciendo una enfermedad y ha llegado el momento y, y se marchó, nos dejó. Pero ha dejado eh, muchas, muchas, muchos logros, muchas cosas en cuanto a fiestas, cultura, tradición. Y hay una cosa que está muy clara, que mientras nos recuerden no nos vamos del todo. Y Antonio Hernández se le recordará siempre porque ha sido una persona que dentro del mundo de las comisiones de fiestas, de las corales, ha estado siempre presente y trabajando mucho, mucho, mucho. De acuerdo, necesitas para salir adelante en, esta, en este tipo de empresas un buen equipo que te respalde y que te apoye, pero no cabe duda de que también es primordial un motor que se ponga en marcha y que haga funcionar todo el engranaje de este tipo de sociedades. Eh, eso es lo que era Antonio Hernández, el motor que daba vida a todas estas consecuciones y logros que él a lo largo de todos estos años ha podido sacar adelante. Uh -huh. Por, por Reme. favor, si tenéis que interrumpirme, sí, me interrumpís. Sí, ya, ya lo estoy haciendo. Mira, eh, vamos a poner orden a esos méritos de Antonio Hernández, eh, porque por lo que has comentado y con mucha pasión, Reme, eh, son muchos. Antonio Hernández, eh, cómo era tu amigo con lo que sí. y tú le has seguido los pasos. Él cómo cómo empezó, cómo empezó su pasión eh, por, por la música. Antonio Hernández, mira. Eh, hubo eh, La primera comisión de fiestas que hay aquí en el que se creó y nació fue la del Larrabal. Eh, después fueron naciendo por los barrios comisiones, una detrás de otra, y luego después, eh, con el paso del tiempo, era tanta ya la afluencia que se pensó en crear una gestora de festejos populares. Tuvo muchísimos problemas para sacar adelante este proyecto. Luis Ibarra y José Miguel Girona ...estuvieron luchando muchísimo por conseguirlo... ...hasta que al final se creó... ...y en aquellos primeros tiempos... ...Antonio Hernández se puso en marcha... ...para eh, poner, eh, eh, eh, integrar dentro de, de esta gestora... ...a la comisión de fiestas que llamaron Paseo Germanías... ...él fue el, el fundador y además... ...primer presidente de esta comisión... ...y en esta comisión nació la Coral Paseo Germanías. La Coral Paseo Germanías tuvo unos grandes éxitos en todas sus actuaciones. Una época dorada fue la que la dirigió Cayetano Sempere. Después también tuvo mmm, un proyecto extraordinario del que ya he hablado en otra ocasión y es que fue una, una gira que realizó en un intercambio cultural en el, bajo, en el medio y bajo Pirineo francés. Eh, dieron por Francia, yo no sé, aquello debió de costarle a Antonio pues, eh, y a su equipo lo que ni se sabe, porque fueron 72 personas las que viajaron a Francia con la coral Paseo Germanías para llevar a cabo esos conciertos y que culminaron en Toulouse. Fue un éxito extraordinario y estuvimos hablando mucho tiempo de, de él, ocho uh -huh. conciertos que realizaron. Eh, por circunstancias que ahora no vienen al canso, pues tuvo que dejar la comisión de fiestas, Paseo Germanías, pero Antonio no quedó ahí. Antonio siguió trabajando y con su gusanillo de fiestas y creó entonces la comisión de fiestas Puente de la Virgen sin salir de su barrio. Por cierto, que el primer, el primer acto que creo que organizó con fuerza, aparte de los actos navideños, cuando se creó Paseo Germanías, fue eh, la romería a San Pascual Bailón, eh, que, que gozaba de un gran éxito año tras año. Entonces, repito, creó la comisión de fiestas de... Después de la, del paseo Germanías, Puente de la Virgen, y ahí también él no podía faltar en las corales, él no podía faltar, a él no le podía faltar la música, y ahí salió también el grupo de banerés, Pan de la Mare de Deu, con muchos conciertos y con muchas actuaciones, y él siempre interviniendo en el coro como una voz más dentro del coro. Uh -huh. eh, eh. Antonio. Eh, Antonio, Antonio Hernández eh, eh, entonces estaba muy vinculado a las fiestas y a la tradición coral. Eh, sí. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué te decía él de las habaneras? Eh, ¿qué, qué te decía? ¿Por qué le gustaba tanto la música? Antonio disfrutaba con las habaneras, pero te tengo que decir algo, rosa a ti y a todos cuantos nos escuchan. La música, yo no sé cómo explicarlo, pero la música te llena de tal forma que, aun estando hundido en la tristeza, si escuchas música, y de esa música que te llega al corazón, y la habanera llega al corazón, porque la habanera cuenta historias. La habanera tiene unas letras que son una maravilla. Yo no sé la inspiración. A mí me viene a la a la memoria. Eh, eh, quité vendiola con la guitarra. Y, Iba, eh, Luis, Iba, eh, este, Ibarre y Mendiola, uh -huh. exactamente, los autores de la banera Aromas ilicitanos, que, dicho sea de paso, era la preferida de Antonio Hernández, como es la preferida de tantos y tantos y tantos de nosotros que sentimos y vivimos con pasión nuestras raíces, las tradiciones silicitanas Fue un acierto tan extraordinario el de estos compositores, el letrista y el compositor de la música, que es como un himno a elche, aromas ilicitanos. Fíjate que el maestro Javaloíes eh, compuso el himno a elche, que musicalmente es algo extraordinario. Lo que ocurre es que, yo te tengo que ten uh -huh. confesar, que a pesar de haberlo oído, tantísimas veces no me lo he podido aprender de memoria todo sí, pero aroma filipino se llega y claro y, nos pasa a todos enseguida nos pasa a todos sí. pero Reme tú has citado al maestro Jabaloyes pero sí. él compuso esto esto otro sí. compuso el abanico que también Ay, nos llega al corazón cada vez me que emociona me emociona muchísimo además Hay algo, una emoción intensa fue la que sentí en cierta ocasión en la que en el cambio de guardia del Palacio de Londres precisamente era el abanico el que sonaba en el cambio de guardia. Aquello a mí me emocionó de tal manera que digo, ¿cómo es posible que algo ilicitano, algo tan nuestro esté sonando en otro país? para y, y, algo tan importante como es el cambio de guardia de un palacio. Y eso lo sabía Antonio Hernández, porque fue sí. el, el que impulsó el único homenaje que ha recibido Alfredo Jabaloyes en esta ciudad, homenaje póstumo, que fue en homenaje 1984. Homenaje multitudinario, multitudinario, con la participación extraordinaria de todas las grandes voces que, por suerte, han tenido, tenemos y seguro que seguiremos teniendo en el Che. Eso fue eh, gracias a la iniciativa de Antonio Hernández. Ya que hemos estado hablando y ya has desvelado que Aromas Ilícitanos lo llevaba en el corazón, ¿qué te parece si eh, terminamos precisamente dedicando la versión corta, eso sí, de Aromas Ilícitanos a este, a este hombre? Que se nos pues me, me parece muy bien y te doy una pequeña pincelada de una vivencia mía con aromas ilicitanos. Durante nueve años consecutivos estuve realizando la, eh, la peregrinación diocesana a Lourdes. Íbamos en tren en aquel entonces, el tren de, que salía de aquí, eh, pues llevaba había, había años que 600-700 personas íbamos en el tren porque iba eh, eh, Crevillente, eh, Elche y no recuerdo qué, qué otra ciudad más. Bueno, pues hubo un año en que al entrar al, en, el tren, en el tramo subterráneo que nos llevaba ya a la estación nuestra, a la estación de Elche, entonces el, el tren no llevaba aire acondicionado y llevábamos todas las ventanillas de los vagones eh, abiertas. Rosmary, todavía me emociono al recordarlo. Algún espontáneo empezó a cantar Aromas Ilicitanos y tú no sabes, en ese subterráneo, con el tren en marcha, aminorando la marcha para llegar a la estación, cómo sonó en nuestros corazones Aromas Ilicitanos. Pues esa misma experiencia la tienen todos los que viajan Y entonan fuera de Elche esta manera. Gracias, Reme. Un abrazo. Escucha, España, we blow yeah we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 Abiertas cinco oficinas municipales de atención al ciudadano en Elche. Oficinas OMAC del centro, Francesc Cantó, Lázaro de Crevillente, La Marina, Torrellano. Donde se podrán realizar trámites de firma electrónica, fe de vida, altas de padrón y cambios de domicilio. Es necesaria cita previa llamando al teléfono 966-658020. Y no olvides acudir con guantes, mascarilla y teléfono móvil. Respeta la distancia de seguridad. Ayuntamiento de Elche. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las diez de la mañana. Damos la bienvenida a los eh, telespectadores que nos siguen a través de la señal del 101.4 aquí en Teleelch Radio Marca. Nosotros continuamos y en esta segunda hora del programa La Glorieta vamos a hablar de museos. Esta misma semana, el lunes, el 18 de mayo, fue el día internacional de los mismos, pero claro que no hubo celebración porque ni la ciudad ni el país está para celebraciones. Seguimos en estado de alarma, pero no tenemos por qué no acudir a los museos. Muchos aprovechan las nuevas tecnologías para ofrecer visitas telemáticas. Nosotros hoy nos vamos a centrar en uno de los museos que más actividades aglutina al año y que más reconocimientos ha obtenido, el más destacado, el de Patrimonio de la Humanidad, por su proyecto pedagógico al estar vinculado a esa escuela rural de la pedanía de Fusol. Los escolares son los que ofrecen a los visitantes esas eh, rutas guiadas para conocer... ...todos los fondos que catalogan y que participan eh, del museo. Pues bien, para hablar, ya lo han adivinado ustedes... ...para hablar del Museo de Pusol... ...tenemos con nosotros a su director, a Rafael Martínez. Muy buenos días, Rafa. Hola, buenos días, Ros. El Museo de Pusol, el 14 de marzo, cerró sus puertas... ...y continúa, todavía cerrado, ¿no? No se puede visitar. Sí, continúa cerrado, eh, como el resto de museos de la ciudad... ...estamos... Eh... Imagino que es inminente ya la, la, la revisión de las instalaciones, saber un poco qué es lo que, lo que procede a hacer de manera inmediata para abrir próximamente las puertas, pero de momento cerramos Bien, los museos abren en fase 2, fase 3. ¿Tienen ustedes ya el protocolo para poder visitar con seguridad el Museo de Pusol una vez pueda abrir? Sí, el protocolo sí, está teórico y está escrito negro sobre blanco, como decimos, los protocolos están hechos. Ahora falta que, como digo, se, se adecúen de manera, de manera práctica, ¿no? Se, se produzcan las, eh, digamos, las mamparas y estas, eh, estas instalaciones que tampoco es que sean excesivas, pero que hay que aplicar para la seguridad de los visitantes y del personal. Por tanto, el protocolo está hecho y estamos ya, digamos, manos a la obra pero todavía no eh, es, están cerrados, pero que es que será pronto, será pronto. En estos, en estos momentos, ¿cuál es eh, la situación? Porque ustedes supongo que habrán tenido tiempo de pensar cómo va a reabrir el Museo de Pusol. Sí, pues eh, tiempo de pensar, si sí, claro, está confinado, si sí, en casa el museo está cerrado, pues, pues claro, hemos estado mmm, es, es, diseñando el, el museo que se avecina. Son tiempos de incertidumbre, entonces y desde luego nosotros no somos expertos en, en pandemias, entonces estamos, estamos dándole vueltas, eh, digámoslo así, como el resto de profesionales de, de la ciudad y de otros lugares, a ver qué museo queremos en, en los tiempos post-Covid, ¿no? Eh, mucho trabajo online, es evidente, y desde luego reducir los aforos también para nuestras visitas y los, los colegios, que es nuestra principal, eh, nuestra principal baza de cara a visitarnos. Y claro, pues eh, eso también habrá que ver cómo se reestructura, porque si, si las clases no son tan con tantos niños por, por aula, pues habrá que ver pues, eh, qué, situación, qué situación nueva nos espera. Pero desde luego estamos, eh, como digo, todo el equipo más o menos con llamada de teléfono, y eso pues hemos mantenido contacto estos días, es evidente, un poco diseñando ese, ese nuevo museo que va a mantener, lógicamente, Las, eh, el trabajo habitual que se realiza, trabajo interno, etcétera, pero que de cara al público, a la difusión, pues tendrá que conjugar con, con las nuevas estrategias que, que ya se están alumbrando. Pero el futuro del museo está garantizado porque comenzaron ustedes el año con eh, la necesidad de que el ayuntamiento tomara las riendas y creara sí. esa fundación. Pues, eh, en estos momentos, evidentemente, todo se ha cerrado, todo se ha paralizado y sí. todo se ha demorado. Esto, eh, ¿Qué implicación tiene para el futuro del museo? Eh, yo soy optimista, yo entiendo la situación actual, como es lógico, y el constituir la fundación, pues en estos tiempos de epidemia o en estos meses que hemos estado confinados, pues no era una prioridad, pero a partir de esa de esa vuelta a la normalidad, que yo estimo ya inminente, que ya estamos empezando, pues yo confío en que los, esta, este camino se, se retome. Y desde luego es... es Que, que se constituya la fundación para la, la marca futura de, del proyecto Pusol. Es, pues, es necesario, que uh -huh. estemos todos ahí, el ayuntamiento, por supuesto, la asociación y la sociedad civil y todos nuestros amigos, los socios fundacionales, las empresas, los medios de comunicación que nos apoyáis, eh, la comunidad de Pusol, la partida, el campo de Che, todos tenemos que estar en esa fundación, de hecho está previsto que así sea. Y como digo, es, es, es necesario que tan pronto la normalidad vaya, vaya en nuestras vidas se retome este, esta firma y este, uh -huh. este proyecto. Pues usted como director del museo es la persona adecuada para decirnos por qué tiene que ser una prioridad precisamente mm, retomar las riendas del Museo de Pusol, mantener este museo. ¿Qué, qué aporta a la ciudad, al municipio? Bueno, en realidad eh, aporta mucho. Lo que pasa es que la cultura como no es, eh, no es tangible, quiero decir, eh, eh, es tangible un monumento, es tangible... Podríamos decir, pero ¿qué aporta una visita a un museo? ¿Qué aporta reconocer, reconocernos, eh, digamos, en el pasado de los objetos que estamos viendo? Pues es una, digamos que es una aportación difícil de, de explicar. Al menos yo siempre me muestro bastante, eh, que no sé por dónde salir, ¿no? Eh, pienso que la cultura es básica y siempre lo ha sido. Y en la sociedad que nos espera, yo creo que más lo va a ser, ¿no? Creo que mantener la memoria de nuestro entorno, como otros sitios lo hacen en, en sus respectivos lugares, eh, tener un sitio, digamos, al que acudir, por decirlo así, para, para un poco eh, darnos cuenta de, de hasta dónde hemos llegado y por qué lo hemos hecho, un museo en definitiva, un museo de historia, creo que es necesario. Y, como digo, sobre todo en tiempos de incertidumbre, siempre lo ha sido, pero sobre todo en los tiempos que nos esperan. Pero no deja de ser un museo, quiero decir, supongo que la gente pues, necesitamos antes ir a una tienda y hacer otro tipo de actividades más preventorias pero la cultura eh, siempre lo diré y yo sé que tú y mucha gente que nos escucha estamos en esto no hay que dejarla nunca de lado. Claro, la cultura el, ya se, la definición es la forma de vivir claro, que tienen las civilizaciones claro. y ese museo, precisamente el de Pusol, muestra muy bien cuál ha sido la forma de vivir de nuestros antepasados claro y, y por eso, eh, Rafael También me gustaría que me comentaras qué exposiciones, qué proyectos son los que, está, los que la pandemia cerró. Porque sé que teníais exposiciones de coches, creo recordar, he hecho algunas entrevistas, alguno que otro de los sí. gestores culturales del museo. Sí. Teníamos una exposición de radios que se ha interrumpido. La última que teníamos era una de aparatos de radio que, que hicimos, eh, nos ayudó mucho Radio Elche y otros medios de comunicación también. Pero sobre todo pues, fuimos a hablar con los señores Garrigur. Quiero decir, tuvimos, y está todavía porque tuvimos que cerrar el museo con la exposición allí montada, una sobre aparatos de radio. Se ha quedado pendiente una de la anual que hacemos con los, con los escolares, con los nenes y las niñas del colegio. En principio sobre, era sobre animales de labor. Eh, eh, el animal doméstico en el campo de Aix Camp hace 80, 70, 60 años, una exposición pues, de, sobre, sobre el trabajo de las mulas, los bueyes, las gallinas. Bueno, las gallinas no trabajan, ¿no? pero era una exposición sobre los animales de labor, como digo, que esa era junto a la que hacíamos con, con los escolares de, del colegio. La hacían ellos, en realidad. Nosotros lo estábamos supervisando. Estamos también eh, pensando y dándole forma a una exposición sobre la Agenda 2030, eh, Sociedad Tradicional y Sociedad Futura, un poco qué puede aportar la sociedad tradicional a lo que es los nuevos hábitos de vida y de, de salud eh, en los que ya estamos en ellos. Entonces, hay cosas que se han quedado por desgracia, bueno, hay, hay cosas prioritarias, como era atender a la, a la emergencia sanitaria, pero que se han quedado ahí paralizadas y que vamos a retomar tan pronto volvamos. Claro, porque este museo no es igual que el resto de museos de Elche. Tiene una escuela, tiene un patrimonio, un reconocimiento y además es muy interactúa muchísimo con la ciudad. También había grandes proyectos de traer exposiciones a, a los museos de Elche. Sí. Eh, en fin, que Sí. Esta es como siempre se ha dicho un museo vivo sí sí sí y vamos ahí estamos todos en ese en ese barco y además con esa eh, complejidad de, de cara a la gestión complejidad entre comillas no aquí contamos todos y cualquier decisión y cualquier iniciativa de alcance no no, no las cotidianas pero sí que digamos que son muy consensuadas, muy sopesadas, eh, siempre dialogadas. No es que otros museos no realicen esto, pero entiéndeme, hay una asociación, hay una partida rural detrás, hay unos socios fundacionales, hay una junta. Entonces, eh, digamos que eso desde el punto de vista de la gestión, pero desde el punto de vista de lo que es eh, los resultados de esa gestión, también, sí. porque hay un colegio, hay unos escolares, todo tiene que repercutir, evidentemente, en la educación que están recibiendo los escolares, del museo escolar y en lo que ofrecemos al público que nos visita, mayoritariamente escolar también, con lo cual hay una hay unas sinergias y una y un abanico de, de gestión y, y de puesta y de puesta en funcionamiento de esa gestión muy amplio. Que nos, que nos exige, nos exige mucho claro. a todos diariamente. Eh, ha comentado que tienen detrás también a la partida de Pusol, pero yo mm. me atrevería a decir que este museo también es el Museo del Candelch, porque sí. se han volcado todos los agricultores en llevar allí eh, todas sus piezas, y precisamente sí. por la gran cantidad de piezas que tienen ustedes por los años que llevan, Siempre han necesitado, han necesitado instalaciones, más instalaciones, más espacio. Sí. Y, y, de hecho, la última ampliación creo que, que se inauguró hace meses. Sí, la última ampliación eh, fue ahora en septiembre de 2019. Se inauguró en septiembre, quiero decir, ya estaba finalizada desde el año anterior o primeros de 2019, pero entre que hemos eh, elaborado el discurso y hemos... Y se inauguró en septiembre de 2019, fue gracias a una subvención de diputación y a la gestión del, del ayuntamiento. Y realizamos una ampliación, como digo, 150 metros o por ahí, estoy pensando en voz alta. Y hemos, digamos, redondeado parte de la exposición permanente de, del mundo agrario, que nos quedaba un poco ahí pendiente lo que es la mecanización del campo en los 60, cómo cambió. La, la cultura del candel en esos años y bueno una serie de procesos y de trabajos que se fueron mecanizando eh, cómo llegaron los oh, digamos los los venenos a los cultivos etcétera entonces hemos completado lo que ya mostraba el museo en la parte más antigua de los aperos pero sí siempre necesitamos espacio eh, claro se nos quedan muchísimas piezas eh, sin exponer en los almacenes y es necesario pues, pues aprovecho siempre para decirlo que si fuera posible en sucesivas ampliaciones, pues mejor, claro. Mm. Sí, son muchas de las reivindicaciones, son, tienen Siempre. ustedes muchas necesidades, pero muchas. por esta entrevista una, creo que una de las prioridades era el poder incorporar las nuevas tecnologías para realizar visitas online al museo. Sí, eh, es, una, es una asignatura como la de tantos museos que tenemos que trabajar, eh, evidentemente, Y tan pronto volvamos, eh, vamos a ponernos ya eh, con esa prioridad. Eh, visitas online, explicaciones de piezas. En fin, tenemos un abanico de, de, de actividad que ya estamos desplegándola. Estamos, estamos diseñándola, digamos, pero no lógicamente no podemos uh, trabajar porque está cerrado. Pero estamos ya, como digo, pensando en lo que va a ser esa vuelta y trabajar en efecto las, las plataformas online, las redes sociales, porque es el escenario que al menos durante un tiempo se avecina y hay que trabajar esa, esa baja sí. Pues toda la suerte para poder abrir y pronto, en la siguiente fase, el Museo de Pusol y todos los museos de Elche. Gracias, Rafael. Claro que Rafael sí, muchísimas Martínez. gracias. Gracias a ti, y a todos los oyentes. Gracias, gracias. 101.4, Tele-Elche, Radio Marca.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 La Gloria con Rosmar Alonso. Son las 10 y 19 minutos, tenemos 25 grados de temperatura y ya está con nosotros nuestra compañera Iciar Martínez de los Servicios Informativos. Buenos días, Iciar. Buenos días. Hoy, espérate que te voy a poner tu sintonía, eh, la de informativos, porque con ella siempre iniciamos esta ronda de noticias, hoy es viernes, así que estamos ya cerquita de este fin de semana, aunque estemos en fase 1 podemos ir a las segundas residencias. Eso es, es una de las novedades, además también este fin de semana, eh, bueno ya saben que el uso de las mascarillas es obligatorio, pero para mantener esa distancia de seguridad de dos metros también se van a peatonalizar algunas calles de Elche, como son Capitán Antonio Mena, Avenida Jova. Alcoy, Corredora, Aus Smart y José García Fernández. En unos minutos tendremos a la concejal Esther Díez, uh -huh. la concejal de movilidad aquí precisamente para hablar de esa peatonalización de las calles. Eso es, será de 8 a 11 de la noche para abarcar todas las franjas horarias y también esta desescalada Ros es administrativa porque a partir del lunes también van a abrir sus puertas a las OMAX, eso sí, será con cita previa, todavía no se sabe 100% cómo se va a poder obtener esa cita previa, pero según comenta ayer Ramón del edil de recursos humanos se va a poder realizar a través del ordenador, vía telemática o telefónica. Pero bueno, a partir del, del lunes ya abrirá la SOMAX para poder hacer todos los trámites presenciales, aunque hicieron hincapié en que está en marcha la sede electrónica, que la mayoría de trámites se puede hacer a través de la sede electrónica y así evitamos desplazarnos y aglomeraciones en esas instalaciones. Y bueno, más noticias. Prueba de que también estamos dejando un poco la excepcionalidad del COVID es que volvemos a tra hablar de temas que, que lo hacíamos anteriormente a esta pandemia, como es el mercado central, porque el Partido Popular ha dado a conocer... Y fíjate, nunca me hubiese, de verdad eh, eh, alegrado tanto de poder hablar del mercado central. De verdad que sí, los y periodistas no además es un tema rocoso para nosotros y... Pues no le sabes. damos la bienvenida, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Vamos a ver, ¿y qué ha pasado con el mercado central? Bueno, pues ayer el Partido Popular dio a conocer que la justicia obliga al alcalde a entregar a la oposición el informe del mercado central que elaboró de, del bufete de abogados externos y en el que se basa el equipo de gobierno para rescindir ese contrato con Aparcís. Uh -huh. Ha sido el juzgado de lo contencioso administrativo, ah, claro, el número uno. El famoso uno de informe de cuatro casos. Eso es. Y bueno, pues ha desestimado ese recurso interpuesto por el ayuntamiento en los que se negaba a presentar el informe. Entonces de tiene que entregar casos. ese informe jurídico donde están todos los argumentos y donde se va a basar precisamente la estrategia judicial que va a emprender el equipo de gobierno contra se supone contra la empresa partida por la rescisión del contrato porque esto tiene que acabar como no ha habido diálogo y no ha habido acuerdo acabarán en los juzgados eso es Hoy hay junta de gobierno local, les, los periodistas le preguntaremos al portavoz, a Héctor Díez, a ver eh, claro. qué paso va a ser el siguiente que van a dar. Claro, si, van a, si, si eso ya hay que cumplirlo, si ese auto, esa decisión del juzgado hay que cumplirla, hay que entregar ese informe o no, o sí. pueden retrasarlo en lo máximo. Bueno, ayer eh, dio a conocer esta noticia del Partido Popular y Pablo Ruz, eh, el portavoz, dijo bueno pues que es un enorme varapalo para, para entender también, dice él, la política de, del alcalde, que dice que bueno es bastante oscura y falta de transparencia. Así lo decía ayer Pablo Ruz cuando dio a conocer este informe. Nosotros, como oposición, hemos venido reclamando insistentemente ese informe pagado con dinero de todos los ilicitanos. O se ha costado cerca de 20.000 euros. Y ha sido siempre el no la respuesta que hemos obtenido por parte del equipo de gobierno. Y ahora una juez, a través de un auto, exige al propio equipo de gobierno que le remita dicho informe para poder conocer realmente de qué estamos hablando. Bueno, pues hoy esperamos esa respuesta por parte del Ayuntamiento después de la rueda de prensa que tiene con los medios de comunicación que además empezará ahora a las diez y media y más asuntos, los nuevos aularios de infantil en los colegios de Valverde y La Galia estarán listos para el mes de septiembre, ha dicho la alcalde. al mismo tiempo ya han finalizado los trabajos en los aularios de Elsgarrofer y el comedor de Jaume Balmes. y además hace unos días se aprobó la redacción de los colegios eh, de los proyectos del gimnasio de Julio María López Orozco en el Centro de Educación Especial Virgen de la Dulce y el colegio número 37 que se levantará en la zona de Trabalón y que va a dar respuesta pues, a una demanda educativa en esa zona de la ciudad. Esto, ayer la, el alcalde dijo que el plan edificante pues, va a velocidad de crucero. y También ayer sobre las 8 de la tarde se produjo un accidente entre una moto, un coche y una furgoneta y fue exactamente la calle Victoria Kent. Eh, resultaron heridos dos ocupantes, los dos de la moto, que es una mujer de 47 años asistida además por un equipo. Sanitario por policontusiones y un hombre de 51 por contusiones en una pierna y cervicalgia. Y bueno, a, posteriormente ambos fueron trasladados al hospital general. Y para acabar con una noticia más amable, pues la gestora de festejos populares ha hecho entrega de 1.700 kilos de alimentos para los colectivos más eh, desfavorecidos y ayer realizó también esa donación de 400 kilos de comida en la Escuela de Hostelería de Elche y 1.300 kilos en el Banco de alimentos que gestiona Día. Esto lo, lo comentaba el coordinador de Día, Antonio Tari. Bueno, eso tiene que continuar. No sabemos el tiempo que va a durar, por desgracia. Y como yo siempre digo, eh, mucha gente lo está pasando mal, entonces, eh, que no paren la rueda, todo el mundo que quiera donar, ya sea un kilo o ya sean mil kilos, aquí estamos abiertos a, a todo y que sepan que automáticamente el monto se reciba, se preparan los lotes y se entregan a, a estas familias. Agradecer a todo el voluntariado, porque ten en cuenta que cuando casi no bien pasa bien, están listados, son 100, 120, 140 familias, en un día están hechos y repartidos. Bueno, pues como vemos, aunque todos los días hay noticias un poco, estamos ahí atentos de los datos de cómo avanza la pandemia, todos los días, eso sí, hay noticias solidarias porque la solidaridad en elche, pues no cesa. Hmm, se necesita ahora. cierre muchas gracias. Volvemos a escuchar, es importante lo que los acuerdos de la Junta de Gobierno, se prepara también el Pleno Del lunes, donde va la posibilidad de. No sé si se aprobará un siguiente paso para la ampliación del parque empresarial de Torrellano. Veremos eh, concretamente qué trámite, en qué uh -huh. trámite nos encontramos, porque eh, llevamos ya años, como cuatro años, esperando esa tramitación farragosa, que llegue a su final y se pueda disponer de más suelo industrial. ICIAR, eh, muchas gracias. A la una vuelves con todas las noticias del Eso día. Es. A la una estamos de vuelta aquí en los estudios de Teleelche Radio Marca y les espero a todos. Vuelves con Marga García. Eso es, volvemos a las dos. Que pases también <risa> un buen fin de semana, si Gracias, no nos igualmente. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias, lo hacemos ahora con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Hoy el Elche Club de Fútbol cambia el escenario de entrenamientos. En los últimos dos días ha sido en el Martínez Valero, hoy será en el Polideportivo de Altavix para seguir la puesta a punto de cara a la reanudación de la Liga, que todavía falta de confirmación oficial, sería para el segundo fin de semana de Junio. Lo cierto es que eh, el equipo ha puesto velocidad de crucero, los entrenamientos van por buen camino, se nota la alegría en el ambiente con el objetivo de defender esa sexta plaza que daría derecho a jugar el playoff de ascenso. Y uno de los eh, jugadores canteranos que está teniendo protagonismo en los últimos meses es el juvenil de 19 años, Johnny Carmona. Fue eh, oficial su renovación hasta 2022 es uno de los ojitos derechos de Pacheta y el futbolista reconoce que desde luego eh, le hace muchísima ilusión el tener la confianza del técnico y el poder entrenar con la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Johnny. Un privilegio que el ministro haya confiado en mí en darme la oportunidad de poder entrenar con el primer equipo y la verdad que muy a gusto con los compañeros y entrenan como uno más. Pues la verdad que muy bien, estoy muy a gusto y muy contento con el equipo, la llevamos muy bien la verdad. Y bueno, tengo que contar, la verdad que el equipo está muy metido, con muchas ganas de reiniciar la competición y la verdad que muy contento. Johnny, recordamos que fue convocado para el partido de Copa del Rey frente al Yeclano y también el de Liga contra el Numancia, aunque finalmente no ha debutado. Es junto a Castillo, Nacho Pastor, Diego Brí y Mourad, uno de los cinco jugadores de la cantera que están eh, participando en los entrenamientos y que han pasado las pruebas del COVID-19. Por otra parte, destacar que FASPE, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, ha propuesto a los clubes... Eh, su colaboración para que las aficiones recapitalicen a los equipos ante los problemas económicos que está provocando la pandemia. Entre las medidas propuestas destaca la capitalización de la deuda contraída por los clubes con sus abonados por los partidos a los que no podrán asistir al ser a puerta cerrada, convirtiendo esa deuda en acciones o títulos análogos en poder de las aficiones y por último destacar que el club ya ha puesto a la venta las mascarillas invencibles que se pueden adquirir en la taquilla 1 del fondo sur del estadio, son higiénicas y personalizadas y se pueden eh, comprar de 5 a 8 de la tarde hasta luego hasta luego Paco, gracias y cerramos la ronda de noticias como siempre Con la información meteorológica con Vicente Bordonado, cuéntanos qué fin de semana nos espera. Muy buenos días, de nuevo la dorsal anticiclónica, hoy va a seguir garantizando la estabilidad atmosférica y es que durante esta madrugada hemos tenido cielos despejados aunque arrancamos la mañana del viernes con abundante niebla, sobre todo en buena parte del sur del Candelch. Temperaturas nocturnas que en la ciudad no han bajado de los 18 grados en el sur del Candelch, mínimas que han rondado los 15 grados para esta mañana, conforme se vaya disipando la niebla en el sur del candel, tendencia a cielos poco nubosos o despejados situación de viento en calma a primeras horas a medida que avance la mañana se irá activando el viento flojo de componente marítima, viento de sureste que nos va a acompañar durante toda la tarde con rachas en torno a los 20-25 km por hora una tarde con predominio de cielos despejados, apenas veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto y temperaturas que hoy van a seguir subiendo, máximas que en el sur del candel van a rondar los 30-31 grados aquí en la ciudad de la máxima en torno a los 29 grados durante el fin de semana continuará la estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejados mañana sábado de nuevo alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 29 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 18 grados el domingo retrocede un poco la masa de aire cálido que nos viene acompañando, entra el viento de levante, rachas de más de 30 kilómetros por hora viento de componente marítima de largo recorrido sobre esta y esto va a favorecer un descenso de las temperaturas para el domingo no pasaremos de los 27 grados y alcanzaremos una mínima en torno a los 18 grados y la semana que viene durante la primera mitad lunes martes tendremos algo de nubosidad nubosidad que irá en aumento temperaturas en torno a los 26 27 grados hasta luego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 Carretera El Cheaspe kilómetro 1. Reservas al 615-146-753. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 33 minutos de la mañana. Tenemos 26 grados de temperatura y vamos a disfrutar antes de la siguiente y la última de las entrevistas del día de más música. Música que hemos seleccionado, vamos a recordar a uno de los grandes, a dos de los grandes de la música Bob Dylan, un maestro y a Joan Baez vamos a dejarles con la versión de Blowing in the Wind de Bob Dylan, interpretada por la cantautora estadounidense Joan Baez She sleeps in the sand How many times Must the cannonballs Fly Before they're forever Burn The answer my Friend is blowing In the wind The answer is blowing In the wind How before it's washed to the sea. How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head And pretend that he just doesn't see the answer The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind How many times can a man look up Before he sees the sky before he can hear people cry. And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosemary Alonso. Y de una gran voz, Joan Baez, nos vamos a otra, también de estadounidense, de Nancy Sinatra, con uno de sus grandes éxitos. Estas botas son para caminar, lo van a recordar inmediatamente.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 One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you oughta be truthful. And you keep losing when you oughta not bet. You keep saying. It.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 One of these days these boots are gonna walk all over you Are you ready boots? Start walking. La glorieta ...con Rosmar y Alonso. Pues estamos en la recta final ya... ...del programa La Glorieta... ...y vamos con la última de las entrevistas... ...se ha trabajado mucho por conseguir... ...que las ciudades sean sostenibles... ...pero la necesidad aprieta... ...y ahora vemos cómo las grandes ciudades... ...como Elche... ...afrontan, afrontan los retos post-Covid... ...hay que ordenar el tráfico... Hay que ordenar las calles para garantizar el distanciamiento entre personas con el objetivo de controlar esa propagación de los contagios. En este sentido, a partir de este fin de semana, el equipo de gobierno ha anunciado la peatonalización de varias calles. Pues bien, para hablar de este asunto tenemos con nosotros a la concejal de movilidad y portavoz de Compromís, Esther Diez y por tanto, miembro del equipo de gobierno. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días. Bien, pues, ¿qué calles son las que se van a peatonalizar? Pues eran en Altavis la avenida de Jubalcoy, toda entera, desde la avenida de la UNESCO hasta final de esta vía. En el caso del PLA será el tramo sur de la calle Capitán Antonio Mena, en la zona de las pistas deportivas, desde Avenida Alcalde Ramón Pastor hasta el cruce con Enrique Pire García. Y ya después en Carrus será la calle Ausias Mar, desde la Plaza de Barcelona hasta la Avenida de la Libertad y José García Fernández desde José Bernat Amorós hasta la Plaza de Madrid. Además, la corredora estará pues, peatonalizada tanto los sábados como los domingos, que se amplía ahora todo fin de semana. Pero el corte de estas grandes avenidas, ¿por qué grandes avenidas y no pequeñas calles? Bueno, por lo que se busca precisamente es generar espacios amplios y cómodos y sobre todo seguros para que los ciudadanos y ciudadanas puedan pasear con ellos garantizando esa distancia física que se requiere ahora para evitar el riesgo de contagio. Lo que decimos es que la verdad es que ha coincidido ¿no? el, el proyecto de modelo de municipio que tenemos en el Gobierno municipal, que pasa por hacer más amables los barrios y las ciudadanías, hacerlos más humanos, hacer esas calles peatonales, ha coincidido precisamente con las necesidades que tenemos ahora como consecuencia. De la pero estas calles, estas avenidas, serán los cortes ahora son provisionales, pero estos cortes son los que están dentro de ese plan municipal de movilidad. ¿Se, se cortarán definitivamente en un futuro? No son las calles que están propuestas en el plan de movilidad. Estas calles eh, se han decidido así porque además pues, favorecen una fácil vigilancia por parte de la policía local, porque además no tienen mucha afección sobre el transporte público. Entonces, eh, son planteamientos que se han hecho desde este punto de vista eh, provisional. Lo que sí que estamos trabajando de manera paralela… Es, eh, por una parte, en este plan de movilidad que nos propone Corredores Verdes, eh, especialmente en el Pla y, y en carrus Y también, al mismo tiempo, estamos trabajando. ya tuvimos una reunión, el Concejal de Comercio, Feliz Sánchez y yo, con comerciantes, con las diferentes asociaciones del municipio, también con la asociación de esteleros, para que nos hagan llegar sus propuestas de calles peatonales. Ellos, de hecho, eh, apuestan también por este modelo... De, de ciudad para dinamizar lo, los barrios y las ciudadanías y hemos quedado que los próximos días nos pasarán sus propuestas de patronización de calles que, que estudiaremos para ver cuáles son viables porque bueno, pues todo aquello que sea posible lo llevaremos a, calle, a, a cabo porque como digo va precisamente en esa, en esa doble sí. línea. Pero mientras tanto estas eh, avenidas, estas vías principales que se van a cortar son provisionales y se harán solo los fines de semana, no entre semana. De momento serán los sábados y domingos, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, que es cuando se registra más población caminando por estas vías. La peatonalización de calles, las definitivas, ustedes tienen en adjudicación, en licitación las obras de La Corredora, también las obras de Virgen de la Cabeza. ¿Cómo están en estos momentos eh, la adjudicación de, de esos proyectos? ¿Cuáles son los plazos? En... En el caso de Virgen de la Cabeza, está ya en esa fase final para adjudicar y será en muy breve. No sé decir exactamente la Junta de Gobierno del de, de próximo viernes eh, que podría hacer y si no, pues eh, digo, en, en muy pocas semanas. Hoy hemos adjudicado, de hecho, las obras del intercambiador de autobús urbanos y de la accesibilidad para paradas de autobús. Y después quiero recordar que en el caso de la corredora, esta, este proceso de contratación empezó más tarde y hasta el 29 de mayo las empresas pueden presentar las ofertas para llevar a cabo estas obras que van a ser especialmente simbólicas dentro de este Plan Centro. Otro de los retos es retomar el transporte público. El autobús está muy castigado, ha bajado mucho el número de usuarios y se teme que, que continúe. Pero por eso, precisamente, el Gobierno, el Consejo, va a fomentar con ayudas la compra de bicicletas y patinetes eléctricos. ¿La ciudad está preparada para...? Eh absorber eh, los usuarios en bicicleta, el, la movilidad en bicicleta y en patinetes. Bueno, yo creo que el SES es una ciudad que por sus características se adapta perfectamente a ser una ciudad 100% ciclable, que se llama, pero sí que es cierto que nos faltan más infraestructuras y en eso precisamente estamos trabajando desde la Concejalía de Movilidad en poder crear carriles bici provisionales, en carriles que ahora mismo son carriles de circulación para coches, que pasarían a ser carriles bicicleta y carriles también para los patinetes. En este sentido, eh, estas propuestas que vamos a hacer sí que tienen eh, el objetivo de ser después eh, carriles bici definitivos y lo que buscan es garantizar que esa movilidad ciclista eh, se puede llevar a cabo de una manera segura y, como ya lo es, cómoda y ágil. Eh, sobre el autobús urbano sí que querría decir que, si bien es cierto que obviamente hemos registrado una caída muy fuerte durante este periodo del estado de alarma, nosotros seguimos apostando de manera decidida por el transporte público, se han tomado todas las medidas de higiene, se han puesto esas mamparas para los conductores, los vehículos se desinfectan cada noche y, por tanto, lo que decimos a la ciudadanía es que siga utilizando el autobús urbano, pero que lo haga cumpliendo las medidas de higiene, entre las que se encuentra, por supuesto, también hacer uso de la mascarilla dentro de los autobuses. Usted está en el Gobierno, sus competencias son las de movilidad, pero también hemos, eh, la hemos presentado como portavoz de compromiso. Y esto hacemos énfasis porque entiende usted el voto en contra del de diputado Joan Valdoví de del de otro día para no prorrogar más el estado de alarma cuando se necesita esta norma precisamente para frenar o combatir el COVID-19? Bueno, claro que entiendo el voto de, de mi compañero Joan Maldoví en el Congreso. Lo que no entiendo es la postura del Partido Socialista, que negoció con Bildu hacer, no sabemos si esa a reforma íntegra de... Eh, de la normativa laboral o, o por trozos, trozos, ¿no? es algo que nos ha quedado claro todavía, y no fueron capaces eh, de negociar con compromiso, una cuestión que la propia Generalitat en su conjunto defiende, que, que en el espíritu además de se supone que está reconocida esa infrafinanciación de la comunidad valenciana y lo que pedíamos era un reparto más justo para que los valencianos y valencianas contemos con los recursos necesarios para hacer frente también a esta pandemia. ¿Esto puede, eh, ver, eh, puede provocar o puede afectar las relaciones con el Partido Socialista en el Gobierno local o en el Gobierno valenciano? No, en absoluto. Yo creo que si por algo nos caracterizamos es por haber defendido a capa y espada estos gobiernos plurales. Esta cuestión se circunscribe al ámbito estatal. Eh, y, como digo, allí, allí se abordó esta semana en el Congreso de los Diputados. Eh, sí que es cierto que nosotros esta cuestión sí que la traemos para debate en la moción en el pleno del lunes, para que el resto de grupos municipales se puedan sumar a esa reivindicación al Gobierno central de que eh, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos, es que nos eh, transfieran los recursos que son necesarios para que hagamos frente a esta emergencia sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de autonomía. Si no se llegó a un acuerdo con el Gobierno y Joan Baldoví votó en contra, podía haberse abstenido, ¿no? Porque es una incongruencia cuando Compromís está gobernando en la Comunidad Valenciana, ayuntamientos como el de Elche y el Gobierno. ¿Era una incongruencia haber, haber votado en contra? Creo que no, creo que era la posición más coherente, ¿no? Al final, se eh, habla de, de la manera en la que el Gobierno central propone dar respuesta a esta emergencia sanitaria y más allá del decreto del estado de alarma eh, yo creo que hay que tener en cuenta que lo que, ten, lo que pedimos desde Compromis es que eh, ese reparto de 16.000 millones de euros que se va a hacer entre las autonomías, se haga teniendo en cuenta que aquí somos 5 millones de valencianos y de valencianas que queremos ser tratados en igualdad de condiciones y poder hacer frente eh, con los mismos recursos que el resto para precisamente dar respuesta a las necesidades en el ámbito sanitario. Lo dijo mi compañero Joan Baldovino en el Congreso. Los hospitales no se pagan del aire y por eso esta sí es una cuestión. O sea, estaba todo relacionado. ¿Y usted como concejal en, está a favor o en contra de que se mantenga el estado de alarma? Bueno, una cuestión es que entendemos que desde el punto de vista uh, científico digamos eh, se tenga que seguir por supuesto ese criterio a la hora de ver cómo se lleva a cabo esa desescalada pero hay que tener en cuenta que eso tiene una traslación en el ámbito político y eh, ahí lo que lo que decimos es que de manera global tenemos que abordar eh, efectivamente cómo el gobierno habla con las autonomías de, de los recursos de los que disponen para hacer frente a la crisis por eso digo que, que precisamente cuando hablamos de esos 16 mil millones de euros estamos hablando de sanidad y de cómo hacer frente y por eso eh, es una cuestión que no se circunscribe exclusivamente a la, a la prórroga del estado de alarma sino que es una cuestión global de los recursos que tiene nuestra sanidad para atender a, a los valencianos y valencianas ¿Y comparte usted la indignación del alcalde, la que mostró ayer, por el encargo del presidente de la Diputación a la Universidad Miguel Hernández de ese estudio para ubicar el Palacio de Congresos? Bueno, yo comparto con el alcalde que ciertamente eh, no es comprensible que el presidente de la Diputación haga ese encargo sin notificárselo al ayuntamiento, sin que tengamos conocimiento y que nos enteremos por la prensa de que se va a realizar ese estudio. Ah. A mí, sobre todo, me llama la atención porque la Diputación reparte fondos entre los diferentes municipios de la provincia de Alicante. Tengo que decir que históricamente a él se muchos menos de los que eh, le pertocan por, por población. Y lo cierto es que no creo que en ninguno de ellos eh, esté poniendo condiciones eh, sobre las actuaciones que se van a llevar a cabo eh, ni se estén encargando ese tipo de informes en el resto de municipios. Por tanto, aquí lo que se ve es ese sesgo partidista a la hora de, de abordar esta cuestión y yo creo que, que es muy erróneo el planteamiento del presidente de la Diputación eh, porque, bueno, aquí, eh, más allá de que eh, esos fondos nos, nos pertocan, pues obviamente eh, es una gestión que se tiene que hacer desde el ámbito municipal, en coordinación total con la con la Diputación, en coordinación con con los agentes sociales, pero como digo, desde luego es incomprensible que se tome una decisión sobre una actuación en nuestro municipio sin que se haga ninguna comunicación al ayuntamiento. Y en la reunión de hoy de la Junta de Gobierno, ¿han podido ustedes hablar de ese auto judicial que ha llegado a instancias del Partido Popular, la denuncia que presentó para reclamar ese informe de cuatro cases de cuatro casas que ustedes encargaron, que lo tienen y que no han querido darlo a la oposición porque consideran que es su estrategia jurídica frente a un posible pleito con a Partisa, Ustedes en la Junta de Gobierno han decidido, eh, han podido analizar ese auto judicial que les obliga o no les obliga a dar, a entregar ese informe. Pues mira, tengo que decir que justo estoy atendiendo esta llamada mientras continúa la Junta de Gobierno, que estábamos ya en esa fase final en la que vamos a, a tratarlo ahora, así que el portavoz de Gobierno en la rueda de prensa que tiene después de la Junta les informará al respecto. Vale, ¿y cuál es la valoración que hace usted de las declaraciones de Pablo Ruz de ayer? De, de, de, que de nuevo les ha acusado de oscurantismo y que este auto es un varapalo para el equipo de Gobierno por no haber entregado a la oposición este informe jurídico. ...sobre el Vamos mercado ver, central... ...el Partido Popular de Elecciones de Transparencia... ...sobre el mercado central... Es absolutamente ridículo, teniendo en cuenta que ha sido uno de los peores procesos que se han llevado a cabo en, en las últimas décadas de, del Gobierno municipal, ¿no? Cuando el Gobierno del Partido Popular, del que era portavoz el señor Pablo Ruth, gestionó todo este contrato del mercado central, no era pública ninguna documentación. De hecho, cuando nosotros llegamos al Gobierno decimos pública en la web municipal. Y en este sentido es sobre el informe en particular. En particular, dijimos de manera muy clara, es un informe que se pide a Cuatecases para eh, sí. tener esos argumentos, eh, conocer eh, la base jurídica que podíamos tener para llevar a cabo esa rescisión. Eh, y, por tanto, es un elemento susceptible de ser utilizado en un posible litigio. Por tanto, eso es lo que decíamos. Eh, que necesitaba esa confidencialidad para defender los intereses del ayuntamiento. No obstante, si la justicia indica que se tiene que, que facilitar, pues obviamente el Gobierno municipal acata la decisión, lo hará público y, y ya está. Pues Esther Díez, no hay tiempo para más. Le agradecemos mucho, especialmente hoy, que haya podido atendernos, porque sabemos que, lo ha dicho, estaba en junta de gobierno y además ha tenido que atendernos con su pequeña en brazos.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 teléfono número seis cinco cuarenta